Muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir nuestros proyectos y nuestras ideas. Un saludo para toda la audiencia de Radio La Barría. i Claro, yo he recibido a partir de muchos productores solicitudes de que como legisladores nos preocupemos de canalizar la posibilidad de que la Comisión Provincial y la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria se convoque. A los efectos de declarar este, la emergencia agropecuaria por estrés hídrico de la cosecha gruesa que está en curso de, de gestación en esta época, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires, es una vasta zona, pero en especial la séptima sección electoral, de acuerdo a los promedios de índice de lluvia anuales que tiene, tiene las condiciones para, este, justamente por escasez de lluvia,、eh, justamente, Se han incluido estos distritos como en la emergencia hídrica a g r a r i a Fue así que algunos consejos liberantes han estado sesionando en e s t a s sesiones especiales y extraordinarias, justamente para producir las declaraciones a n t e l de emergencia agropecuaria. Yo he hecho lo propio, como legislador, presentando un proyecto ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Que consiste en solicitarle a la Comisión Provincial que se reúna de urgencia y que incluya a los distritos, en especial de la c e n t de i m a Sección Electoral, en la emergencia agropecuaria. Esto ha sido también presentado por medio de otro proyecto que solicita al Gobierno Nacional la suspensión de las retenciones y este, las retenciones con un doble argumento. El primer argumento es. Eh, justamente la sequía, la emergencia hídrica agropecuaria, y el segundo argumento es justamente porque ya nos fijamos a las condiciones que originaron las retenciones. Como la audiencia sabe, y en especial seguramente lo tendrá presente, las retenciones fueron creadas cuando、eh, la devaluación se salió a sostener para darle competitividad a la economía un dólar alto. De hecho, el Estado, si no intervenía en el mercado cambiario, el dólar que estaba más o menos alrededor de cuatro pesos se caía、eh, más o menos en un peso,、eh, en el mercado estaba mucho más bajo, entonces el Estado sostenía comprando dólares a un valor alto. Y la retención tenía como argumento jurídico, técnico y legal, como sustento, ¿no cierto?, de su creación, capturar por parte del Estado esa renta extraordinaria que generaba. El propio Estado subsidiando el dólar alto. Hoy es al revés. Si el Estado no interviene en el mercado a n t e r i o el dólar se dispara, pero hacia arriba y no hacia abajo. e s t r a ñ a que las últimas operaciones en materia monetaria del Banco Central de la República Argentina han sido justamente vender dólares al valor oficial para tratar de que el dólar no se dispare en el mercado paralelo hacia arriba. Entonces no hay. Eh, condiciones técnicas、eh, para que el Estado esté capturando renta extraordinaria, porque ya el dólar no está subsidiado, sino hay, hay todo lo contrario, hay retraso en el valor este, del dólar. Y entonces no están dadas las condiciones,、eh, también ¿Sí? e s t á técnico, para que las retenciones sigan estando. Ese es el argumento de la presentación.、Eh, ya la... La ley marco de emergencia agropecuaria prevé la posibilidad de que una vez declarada ¿eh? por la Comisión Provincial de Emergencia empiezan a activarse en forma automática distintos mecanismos tales como、eh, la d e g r a r a c i ó n impositiva, tales otros como eh, tener eh, tasas subsidiadas en los bancos oficiales, la posibilidad de diferir este, en el tiempo de pagos de acuerdo este, al nivel de, de, de emergencia, pero también hay un fondo este, provincial y otro nacional que prevé la posibilidad de que quienes、eh, se han visto afectados en los niveles de la producción y, y de acuerdo en la casística del caso por caso, según los rindes de cada productor agropecuario, nosotros estamos pidiendo que en especial se tengan en cuenta los casos de los productores agropecuarios medianos y chicos para que reciban este, ese subsidio que ya, estableci ya está establecido Que、eh, aplica este, el Ministerio de Nación y el Ministerio de Provincia, y también estamos pidiendo la ampliación de ese fondo para subsidios sobre pérdidas, en este caso por sequía, que en estos casos, para recibir subsidio, hay que esperar que se le haga la cosecha y justamente ver y determinar de forma precisa en cuánto consistió para cada quien la pérdida concreta en el rinde. Y ahí aplicar lo que la ley prevé, que es la, el apregamiento de subsidios a cada productor agropecuario para compensar las pérdidas por estrés hídrico.、Eh, diputado, ¿qué viabilidad del proyecto? Bueno,、eh, son distintos proyectos. Usted verá que uno pide la ampliación y la creación de nuevos fondos、si、este, más importantes. Para subsidios en caso de pérdida, s que eso va a, a depender un poco de cómo el clima evolucione en los próximos meses y qué impacto ha tenido ya el estrés hídrico en la cosecha, porque hay daño que es irreversible a esta altura, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado,、eh, la cuestión de las retenciones será una batalla de mayor tiempo, pero、pues、las condiciones técnicas este, y las condiciones este, justamente macroeconómicas que fundamentaron oportunamente. La, re, la creación de las retenciones cuando la derogación del año 2001 y la ampliación posterior, cuando el Estado estaba sosteniendo un, un dólar subsidiado alto, a evidentemente esa situación hoy no está dada y, y habría que poner debate nuevamente la cuestión de las retenciones. A lo que se le suma, argumento central en el anterior, a lo que se le suma, por supuesto, la sequía. Esto es un debate mucho más largo que la Cámara. En la provincia de b u e n o s a i r e s pero que en definitiva termina siendo una medida que va a tener que tomar la favorable Cámara de Diputados de la Nación, no es una facultad provincial sino nacional, Está, estamos describiendo de las retenciones, ¿verdad? Este, nosotros lo que pretendemos es, y creo que eso sí va a lograrse, instalar el tema como una, un tema en agenda de debate en de la política y en las entidades del campo de aquí para adelante. Y por otro lado, la declaración propiamente de emergencia agropecuaria por sequía, yo creo que eso sí, este, ya está en la agenda de las autoridades quien deben declararla y evidentemente este, están、eh, superados en la, las primeras reuniones de nuestro distrito van a ser incluidos para que nuestros productores agropecuarios puedan beneficiarse. Como consecuencia de la declaración de emergencia agropecuaria de todo lo que la ley, este, prevé en estos casos. Este, ya le he explicado que eso,、eh, justamente le permite a c o g e r s e a beneficios impositivos, a beneficios en las tasas de interés, a p r ó r r o g a de los vencimientos en el caso de créditos, como también estar, e、eh, u podiendo tramitar subsidios para compensar las pérdidas. Así que, Yo creo que la declaración de la emergencia va a ser declarada prontamente. Además, Entrará en la agenda como, como todas las cosas y de acuerdo a cómo van evolucionando este, cada una de las situaciones van a tener seguramente tratamiento y consideración en la medida que comprendan que la situación es la que uno plantea, ¿no? Eh, diputado, usted dice haber recibido la inquietud de productores y en ese sentido,、eh, ¿qué información maneja usted respecto de cuáles serían los distritos más afectados por la sequía? Es bastante uniforme, porque la verdad que a lo largo a lo largo de la provincia de Buenos Aires no ha llovido, a pesar de este último chaparrón de pocos milímetros de la última semana, que, que no va、no, a、no, no、cambiar demasiado lo que ya estaba afectado. Este, aquí en la zona, toda la, en la sección electoral, me han consultado concejales, entidades agropecuarias. Algunos consejos liberantes, como le describía, se han citado en sesiones especiales para hacer tales declaraciones de emergencia y pedidos de, la, de, de, de inclusión en las normativas provinciales nacionales.、Eh, de hecho, h a d e c i o n ó el consejo liberante de 25 de mayo y así lo ha establecido.、Eh, lo Con la comisión aquí en Saladillo, y sé que hay este, reuniones permanentes en todos los distritos de la zona. Este, algunas de esas inquietudes se han transformado en notas que nos han dirigido a nosotros, los legisladores provinciales. Otros、eh, han sido comunicaciones y resoluciones emanadas de distintas entidades agropecuarias y otros del Consejo Deliberante. y Entonces, nosotros estamos atentos a todo lo que está pasando. y Hemos presentado ya los proyectos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para que, si bien hace la primera reunión,、eh, que podamos poner esa agenda también al resto de los legisladores que, que, que representan otros, otras latitudes en la provincia y que seguramente ellos tendrán que canalizar la misma problemática en sus pueblos. A propósito, ¿cuándo se reanuda la actividad pleno en la Cámara? Y justamente, e s o es una cuestión que depende de la convocatoria de las autoridades de cámaras, que, que, que nosotros no, no, no manejamos, pero no tenemos todavía información de cuándo la cámara va a empezar a presionar. Estamos a la expectativa de que se convoque también, aunque sea en forma extraordinaria, porque este tema resulta de vital interés para la economía y la producción de la... De la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente para nosotros que somos legisladores que representamos justamente al sector productivo, agrícola y ganadero del interior de la provincia, pero eso depende de cuando la autoridad de cámara, lo c o n v o q u e noticia que aún no hemos tenido confirmación. Este, es una técnica, pero、eh, como estamos en receso legislativo, Tengo que esperar que se convoquen en sesiones especiales y no somos nosotros quienes podemos hacerlo justamente, ¿no?、Uh -huh. Bien, ¿y cuál es la expectativa a propósito para, para este año? Usted tiene una doble posibilidad de ver a la legislatura bonaerense. Por un lado,、eh, fue senador, ahora diputado. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa es muy buena porque yo creo que con la incorporación de, de los nuevos legisladores y la experiencia de quienes han. Este, algunos renovados, otros que continúan en sus mandatos, se va a abrir un año que a mi criterio podría ser un año importante para、eh, poner en debate y en la agenda una cantidad vasta de temas que afectan a la provincia de Buenos Aires, que por ahí este, mediáticamente se presentan en la sociedad de una manera y、eh, después en la realidad vemos que es totalmente distinta, es de otra. Yo si fuera... La autoridad de cámara ya hubiera convocado a una sesión extraordinaria y especial para tratar de la sequía, para tratar en forma urgente y poner en la agenda la cuestión de la suspensión o la elevación de las detenciones. Seguramente usted habrá visto este, este tema de la cuestión vial y el, la policía caminera y de tránsito, como ausente de las rutas y la gente necesariamente se mata. Este, como así también que este, las rutas provinciales no están en las condiciones que, que, que deberían serlo, y en fin, hay un sinnúmero de, de temas que a m e r i t a n ser tratados con la urgencia que nuestra ciudadanía nos exige. Y yo veo más bien en la dirigencia política, está e n o c a d o m s en veranear que este, en estar poniendo el acelerador en los temas que efectivamente Tienen que ver con la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Así que、eh, estamos esperanzados de que finalmente se comience con las sesiones ordinarias, o se llamen a las e x t r a ordinarias de rigor, y comience el debate sobre los temas que seguramente tendremos que poner en la agenda desde la oposición, pero que también son los temas que hacen、eh, todos los días el que hacen r nuestros ciudadanos. Bien, bueno, ¿y políticamente cómo viene la cuestión? Bueno, este, todavía no ha habido reacomodamiento s político. s Por supuesto están muy de acuerdo con todo lo que está hecho y hecho está, y lo que hace el gobierno en sus versiones del oficialismo, este, sea el oficialismo quinerista o el oficialismo s o c i o l i s t a La realidad es que yo noto también mucha s otra s dirigencia s y en especial nuestros ciudadanos que día a día están mostrando Cada vez hay una mayor disconformidad, una diferenciación, este, con, justamente con un Estado que cada vez se retira más en la política de salud, cada vez se retira más este, en la política de seguridad, cada vez se retira más y tiene menos presencia en la cuestión este, vial, y así sucesivamente vemos un Estado que, por suerte, no está ausente, pero también vemos muchas deficiencias en las distintas. Que el Estado debe garantizarle de a sus ciudadanos, y si bien este, todavía no hay un,、eh, una instalación mediática de todas estas este, postergaciones que sufren nuestros ciudadanos, uno ve en el día a día, este, en el diálogo cara a cara con nuestros vecinos, que sí este, está surgiendo una cierta discordia d d y también hay claramente una retracción económica en el poder adquisitivo del salario de los ciudadanos. Yo noto que. A quien percibe un sueldo, a quien tiene una economía familiar donde trabaja seguramente el hombre y la mujer, este, los salarios、eh, se están achicando abruptamente a partir del aumento de precios, del valor de las cosas en la góndola, como así también el, este, el importante aumento que están teniendo los servicios y la, lo que la gente consume. Eso hace que efectivamente el poder adquisitivo de los bonaerenses y de los argentinos se ve día a día. Este, menoscabado en su posibilidad de mantener una calidad de vida equivalente a la que traía hasta aquí, ¿no? Entonces, si, si bien es cierto, no ha habido grandes reacomodamientos en la clase política, uno ve que en la conciencia de la gente, a pocos días de asumir un gobierno que ganó con el 54% de los votos, No es menos cierto que en tan poco tiempo ha consumido gran parte de ese crédito que este, los bonaerés y los argentinos le han dado al oficialismo. u n o v e un oficialismo mucho más dividido, mucho este, menos、eh, representativo de la mayoría de la gente, ¿no?